Desde Comodoro acabamos de terminar la marcha de Patagonia Sur con compañeros de Tierra del Fuego, de la UMA, de Santa Cruz, eh, de Chubut, de las distintas sedes, acompañados por varios sindicatos, eh, los rectores, y vicerectores de las universidades, eh, intercambiamos previo a la marcha distintas opiniones, eh, nos contamos nuestras realidades, y salimos a marchar, porque para nosotros la universidad pública es importante, es parte de nuestro país, pero es una parte muy, muy, muy fuerte. El gobierno nacional se equivoca si piensa que las universidades públicas no tienen apoyo, así que acá seguimos, empezamos en la lucha a principio de año, seguimos todo este 2024 y estamos listos para seguir los tres años que quedan si hace falta. Desde Patagonia Sur, la marcha regional de Patagonia Sur, queremos eh, hacerles llegar este mensaje. Las universidades nacionales son una parte constitutiva de la misión argentina, son importantes. La gente nos apoya, nosotros tenemos la fuerza para seguir luchando porque queremos una educación pública, gratuita, de calidad, laica. Patagonia, la universidad es soberanía.